de la Pampa. ¿Qué tal Oscar? Buen día, Sebastián González los saluda. Buen día, Sebastián. ¿Le gusta el Indio Solari? ¿A usted? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, después sí, podemos... Vos... Después podemos cerrar, ¿ves?, con alguna alguna canción de, del Indio. Eh, Oscar, eh, lo, lo llamamos para consultarlo por esta reunión que tuvo el, el martes eh, en Buenos Aires, ¿no?, por el tema del presupuesto, eh, pero la verdad que eh, teniendo en cuenta la, la actualidad quisiera eh, pedirle una, una reflexión, una opinión acerca de lo que pasó ayer con esta docente Corina en, en Moreno, en Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión como eh, parte no de la comunidad educativa? Bueno, la verdad eh si es justo, bueno, ayer estábamos en reunión en Buenos Aires sí. y no tengo detalle como para precisarlo eh en particular y digamos. Pero la verdad que que son cosas, bueno, que nos están pasando con el tema de educación en todos estos tiempos que que, que nos preocupa todo, ¿no? Eh ayer estábamos eh bueno, aprovechamos también que estábamos en Buenos Aires y y tuvimos reunión con los diputados nacionales, también en este caso de interno del bloque del Partido Justicialista, con los rectores, y, y bueno, hablábamos de varias cosas, ¿no? Cuando, siguen la reunión del presupuesto, uh -huh. eh, bueno, son situaciones que, que, que no es solamente la universidad, sino la educación en general, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Para estamos que, atravesando que... todo el límite, ¿no? de, de, de Ya de, de, de violencia, ¿no? con Esto fue una situación un secuestro, una tortura. Sí, sí. Sí, sí, sí, por eso digo, eh, la verdad que, eh, que van asustando distintas cosas uh -huh. que, no, que nos están pasando y, y la verdad que que, que preocupa de, no, no, no solo que algo que empezó como económico, sino que, que ahora hay muchas cosas que tienen que ver con, con cuestiones personales, ¿no? física y, y, y bueno y preocupa bastante uh -huh. eh, En cuanto a la, a la reunión que tuvieron el martes eh, rectores de, de todo el país eh, ¿a qué conclusión pudieron llegar? ¿qué, qué, qué propuesta pudieron presentar? Sí, como decía, digamos uno empieza eh, con la cuestión económica eh, porque bueno, nuestra gran preocupación como rector es, es mantener nuestras universidades públicas gratuitas abiertas para para todos los estudiantes y, y, pero lo, la verdad que después uno empieza a, a preocuparse de otras cosas sí. yo digo es fundamental te digo es fundamental eso pero después nos preocupamos por ejemplo el tema de becas que cada vez eh, las becas para estudiante nuevamente no alcanzan y eh, cuando estamos planteando que lo hablamos con varios rectores que seguimos subsidiando cada vez más eh, las becas de los digamos la, la comida a los comedores eh, bueno pero para no digamos yendo al tema del presupuesto sí. eh, hemos hablado de, de hacer una propuesta que tenga que ver eh, concretamente con prácticamente mantener el mismo presupuesto que el año que este año Eh, estos 140 digo... estos 143 millones 30 mil, eh, sí. es el presupuesto de 2018 eh, Claro, el presupuesto que se está planteando para este presupuesto que sería 2019 que la verdad que tiene inflación del 2000 o sea ya un, una cuestión es que tiene inflación del 2018 claro. no tiene una previsión de la inflación del 2019 o sea que lo que queremos hacer es recuperar un poco lo que se ha perdido este año un poco no, recuperar todo lo que se ha perdido este año. Eh, con lo cual ya eh tenemos una preocupación que va a ser la inflación 2019. Claro. Lo que pasa que si lo lo que tenemos que hacer es tomar el presupuesto del 2017, que a su vez ya no venía actualizado, con lo cual habría que actualizarlo y ponerle inflación que todo el mundo todo el mundo cuando hablamos de esto estamos hablando de que Eh, la mayoría están diciendo que la inflación anual del 2018 estaría rondando el 42%. Sí. Entonces, por un, lo menos... Y un, pesar... punto, un punto más también. Bueno, <risa> o sea, a esta altura, lamentablemente, es impresionante, pero un punto... Eh, 42, mucho. 43, ya parece poco eh, en semejantes cifras, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Eh, eh, y que... Y, y en realidad, si eso saldría así, estaríamos bien parados en enero del 2019. Ahora, ¿qué va a pasar en junio del 2019? No sabríamos decirlo, porque ¿qué, ¿cómo va a ser la inflación del 2019? O sea, ¿se, ese presupuesto para todo el año. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a partir de atrás. Eh, vamos a partir con que por lo menos se reconozca la inflación ¿Qué del qué? 2018. Uh -huh. Que muchos están diciendo que ni siquiera se va a reconocer y se va a poner una o pauta en algunos casos extremos una eh, el mismo valor nominal por lo, si fuera por lo tanto el... o sea si no se reconoce la eh, inflación de este año de 2018 que es el año en el que estamos no hoy para 2019 sí. ya va a estar totalmente confirmado cuál va a ser el número final eh, de la inflación estamos hablando de un recorte Oscarcar exacto de 4 ya de por sí de 42% exactamente o sea, Si no se ajusta el 42%, por lo menos del el presupuesto del 2018, para este presupuesto 2019, significa que vamos a tener un recorte de gasto de funcionamiento del 42%. O sea que ya estaría casi confirmado el ajuste en, en este caso para las universidades del año que viene. Sí, que, que imagínense que a ver a cualquiera que diga que ajusta el 42%, es decir... No llegamos ni a mitad de año. Eh, ¿no? eh, y venimos ¿Y de un año con conflicto. Siempre o sea, la... del 2019, ¿no? Claro, por eso digo, ¿cuál es la perspectiva para el año que viene? Porque si estamos en un año de, eh, en pleno conflicto, que todavía no está al 100% resuelto, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la perspectiva para el año que viene? Tener todo un año completo de, de conflicto y lucha docente universitaria. Pero, a ver, lo que estamos hablando siempre cuando hablamos de presupuesto y lo hemos hecho público, es que nuestro presupuesto, que es nos... unas un monto fijo, en este caso viene del presupuesto de la Nación, dice, el pues, Ministerio Nacional de La Pampa, tanta plata, uh -huh. eh, recordemos que eso, el 90% es de sueldos, donde eh, en realidad las paritarias se definen a nivel nacional, nos mandan la plata, nosotros lo liquidamos los sueldos, y se transfiere, digamos, como sueldo, carga social y aporte, o sea que no tenemos como rectores eh, digamos casi la administración de ese 90% ¿no? más allá de la designación de docentes etc uh -huh. eh, eso que estamos hablando es ha sido por eso de conflicto de conflicto porque eso se derprime entre paritaria de los gremios con la secretaría de política universitaria donde ahí los rectores no, no participamos y estamos hablando en inflación de 42 estamos hablando de que estarían arreglando al 40, el 25% ahora y una pauta de revisión en octubre para noviembre y diciembre. O sea que eh, eh, el conflicto seguramente se mantendrá ahí o se ajustará, bueno, ya no sabremos, ya es algo que se nos escapa. Ahora, el otro 10%, imagínense que es muy poco cuando hablamos en verdad esos 144 millones eh, parte eh, programas que no están directamente a la universidad, a la universidad van 130 millones eh, porque los otros son programas que van en otros lugares, como los programas de beca a nivel nacional etcétera, sí. o sea que a la universidad no va el, el 130 millones eh, si no ajustamos ese 10% en función de, de la inflación ese 10% es el que usamos para hacer obras, las obras ya no estamos hablando de obras las de obras, sino a veces mantener una calefacción, mantener cambiar un equipo de, de calefacción para el invierno, que tenemos que hacerlo o incorporarlo para poder habilitar el edificio nuevo de que está en la agronomía, en el campus de de economía y, y exactas eh, que no lo podemos evitar porque nos falta comprar equipo o un equipo que se ha importado que tenemos pagado un 80% pero en un aumento del dólar no pudimos eh, terminarlo pero bueno, eso para lo que sería compra de bienes eh, insumos y alguna obra pequeña de mantenimiento, de pintura de ahora después de eso hay que pagar El, lo que llamamos gasto de funcionamiento uh -huh. es decir pagar la luz, pagar el gas pagar eh, el combustible que se necesita para mover los micros y poder garantizar que los estudiantes vayan al campus de Santa Rosa como en Pico también que vayan a veterinarios, campos de veterinaria eh, o sea que eh, y donde ahí sabemos también que eh Digamos, el, el aumento de combustible hoy está atado al dólar que aumentó mucho más que el 48% exacto eh, así que eh, como hemos dicho y vamos a seguir haciéndolo vamos a garantizar que llegará hasta, hasta fin de año en cuanto a, a re, reestructurar partidas eh, y estamos todos esperando también, que es preocupante eh, un adicional que técnicamente le llamamos planilla B, una adicional que está aprobado en el presupuesto de la Nación, que, que está, pro, digamos, de este año 2018, que solidariamente todas las universidades se han repartido 20 millones de pesos que sería yo solidariamente porque es lógico que la UBA si sí llevase más parte, o Córdoba, o Rosario, pero bueno, ha sido solidario en cuanto a, a la distribución por universidades, eso es lo que necesitamos para poder llegar bien a fin de año y cumplir con todas las pautas establecidas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ve buena voluntad por parte del Gobierno eh, Nacional como para al menos incluir esta, estas propuestas que, que presentaron? Eh, lo vamos a ver acá una semana mismo, ¿no? Porque el 15 de septiembre cuando presenta 17, lunes seguramente sabremos cómo está conformado ese presupuesto nacional, pero... Eh, La verdad que uno siempre espera que, que sí, que se entienda, digamos, como así después de la marcha que, que se hizo hace unos días, donde a nivel nacional tomaban 350.000 personas, y se hizo Santa Rosa, se hizo General Pico, y el, en todo el país, y eso destrabó, creo, la situación de que el techo famoso del 15% de ser techo, pasó a hacer piso y se destrabó la situación de conflicto, eh, que logró este 25% de aumento, que, que vea lo que significan las agencias públicas en nuestro país y que se entienda esto. Eh, yo espero que sí, creo que... Eh, ¿Depende mucho de, de, de lo que diga el Fondo Monetario? Eh, a ver, eh, seguramente es una cuestión variables de ajustes que tiene el gobierno nacional cuando cuando uno va a pedir un préstamo en algún lugar, como a cualquiera uno va a un banco, el banco pone las condiciones, digamos. Eh, no sé si es tanto de, del banco o que uno va a pedir al banco, digamos. Uh -huh. Pero eh, si el Fondo Monetario dice, mira no, universidades, eh, 143 millones no le podés dar, eh, el gobierno tiene que acatar, básicamente. Sí en este caso por la por la información que uno va teniendo si en este caso el fondo le dice universidad de una u otra cosa sí. es decir mira no no eh, esto es lo que te doy y esto es eh, tener la medida de ajuste no, no creo que en este caso le está diciendo bueno ajustar donde sea Claro. no en la universidad o no sé dónde va a ser la variable de ajuste pero bueno todo el mundo sabemos que bueno dicho con el problema corresponde, o sea que hay que ajustar en función del ingreso, aumentar los ingresos o disminuir los gastos, esto es una cuenta que cualquier familia puede entender. Uh -huh. ¿Usted qué, eh, qué opina? Eso sí. le está pidiendo. ¿Usted qué opina? ¿Que el, el gobierno ve la, la educación pública, la universidad pública, como una inversión o como un gasto? y Bueno, nosotros siempre hemos defendido aquí la inversión, la verdad que yo creo que algunos funcionarios lo ven como inversión y otros lo ven como gasto a nivel nacional, ¿no? Eh, sobre todo hay gente que, que nunca ha ido a la pública y, y entonces entiende, y creo que están convencidos que quizás eh, hay que ir un modelo de universidad privada y cosa que por supuesto los argentinos no, no compartimos para nada porque está metido en nuestra raíz misma la reforma universitaria y lo que implica todo ello. Pero me parece que, que bueno, hay mucha gente que ha ido a otro tipo de, de universidades y, y, y cree que ese es el modelo de universidades como ocurre en otro lugar del mundo. Pero en América Latina y en Argentina en especial ha sido el corazón la reforma universitaria y ahora el año que viene, que se va a cumplir los 70 años de El decreto provincial eh, nacional donde instauró que las universidades nacionales tienen que ser gratuitas eh, así que creo que eso está y, y, y la reforma está, está tan inserto que la reforma podemos decir lo que en general fue parte de, del sector radical y la gratuidad del sector peronista o sea que hasta ni siquiera hablamos de banderas políticas acá estamos hablando que Que, que los dos partidos tradicionales ah, han transformado sí. nuestra Universidad Nacional en lo que es hoy. Una de las pocas cosas que hay consenso, ¿no? Está bien, ahí estamos, ahí estamos totalmente de acuerdo. Oscar, eh, muchas gracias por su tiempo, como siempre. No sé si quiere agregar algo más. Bueno, eh, creo que resaltar fundamentalmente eh, lo que ha pasado todos estos este meses prácticamente, donde no solo acá en La Pampa, sino en todo el país, eh, la sociedad demostró que están inserto en el corazón de los de los argentinos la universidad pública gratuita de ingreso estricto y laica como lo, lo estamos teniendo y hoy, hoy por hoy no uh -huh. y que hay una sociedad dispuesta a defenderla eh, ya, exact, exactamente y eso creo que es lo que hubió el gobierno nacional y, y esperemos que lo demuestren el presupuesto que que ahora están presentando uh -huh. ojalá ojalá que así sea ocar eh, muchas gracias que tenga buen día No, por favor, gracias ustedes, buen día. Hasta luego. Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, conversando con nosotros en esta mañana en radio Radiocracia por Radio Cermés.